Bueno, nosotros somos estudiantes de artes visuales, de la formación básica, primero, segundo, tercero y cuarto. Nos anotamos en un listado, que estábamos interesados en trabajar en la muestra. Eh, pasamos por un examen, del cual quedamos 16 personas, que somos las que estamos trabajando ahora. Eh, estamos eh, siendo, haciendo las, las visitas guiadas, los coordinadores de sala y bueno, estamos recepcionando a la gente por cualquier duda, cualquier consulta para que puedan interpretar mejor la obra y estamos en tres turnos, el turno de la mañana, el turno del mediodía y el turno de la tardecita uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que más pregunta la gente? Por la simbología de Dalí, quién era Dalí, qué era el surrealismo eh, el tipo de materiales con el que trabajaba, de que si son las obras originales o no, eh, los horarios, están muy interesadas las visitas guiadas. Ayer eh, hubo más de dos mil personas que vinieron a la muestra, eh, desde las dos de la tarde hasta las nueve que estuvo abierto, eh, fue mucha cantidad de gente, así que y muy contentos todos. Bueno, decía una experiencia para ustedes eh, muy muy importante. ¿no? Sí, para nosotros es una oportunidad importantísima porque es lo que nosotros estamos estudiando, poder volcarlo y explicarlo a la gente eh, para ser más accesible una muestra de esta categoría, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se divide el grupo? Como es? Eh, bueno, soy, yo soy la coordinadora, después está el grupo 1, que son los chicos que cursan a la tarde y a la noche, que están a la mañana, eh, trabajan acá en la mañana, después venimos en otro horario de 12 a 4, eh, que es, eh, nosotros salimos de la escuela y nos venimos directamente para acá y hay otro grupo de 4 de la tarde a 8 de la noche eh, por ahora somos, estamos trabajando los 16 pero posiblemente bueno, necesitemos más refuerzo en cantidad de gente ¿no? por la cantidad de visitas que que se están sucediendo en la muestra. Pero ¿Ustedes hacen la visita guiada con eh, los grupos de las escuelas y también con la gente que viene este, a visitarla? ¿no? Sí, el cupo de las guiadas eh, para las escuelas ya está completo hasta finalizar la obra, eh, la, la muestra. Hoy a las seis de la tarde se hace una capacitación que le vamos a dar nosotros los guías a los docentes para que puedan ellos traer a sus propios estudiantes. Y eh, las visitas guiadas al público los días de semana son a las seis de la tarde. Igualmente siempre hay coordinadores de sala Dentro de cada sala Para cualquier consulta que se quiera hacer Cualquier pregunta Estamos ahí para eso ¿Tienen algún número ustedes De cantidad de gente que ya la ha recorrido en estos días? Eh, no ¿Ayer, decían, ayer, ayer, que, ayer miércoles Vinieron más de... 2040 creo que fue el contabilizador Pero sí ha venido muchísima gente en estos días Y bueno, esperamos que vengan Vengan más Y hay mucha gente que ha vuelto más de una vez Para poder ver la obra con más tranquilidad y recorrer, porque hay más de 300 obras. Es demasiada la información y por ahí es interesante verla y descubrirla con varias visitas. Está el auditorium continuamente con el corto que hizo con Disney y los documentales. Y está la cafetería, así que es, es bastante interesante que vengan a, a recorrerlos. Hay que oír con paciencia. Con tiempo para dedicarle a cada obra, porque son muchas obras y es mucha la información. Uh -huh. Para poder disfrutarla bien hay que venir con tiempo. Aparte de las delegaciones escolares, ¿de qué edades las personas que vienen este, a visitarlas? De todas las edades. Hay gente de las escuelas primarias, secundarias, superior, hay gente de público en general, mayores, o, o gente que sale del trabajo y viene a la muestra. Hay de todo tipo, de todo tipo de público, así que... Uh -huh cuando quieran es interesante que vengan muchas gracias no, por nada